Vengan, vengan a ver vuestras mercedes, el retablo de la libertad en el Isendra, que es una de las cosas más de ver que hay en el mundo.